listo va? Acá me que prendo acá. Solucionaria, ¿sí? La solucionaria tiene un poco más. ¿Nos para allá? Sí, sí. Ah, sí tenemos como el ambiente un poco más. ¿Más eh... de plaza? Sí, acá. A ver, si querés le doy otra Bueno, eh, estamos próximos, este próximo miércoles 9 de abril se están cumpliendo dos meses desde la muerte de Ramiro Dina, el vecino de Patagones que perdió la vida en una situación sumamente extraña dentro de una comisaría de la ciudad de Viedma y bueno, su familia está organizando una nueva convocatoria, una marcha para seguir pidiendo justicia, así que queremos conocer un poco sobre bueno sobre esta movilización y un poco también como viene el caso, vamos a hablar con su hermana, ¿cómo estás leonela Hola, eh, sí, bueno, la idea es hacer una marcha el 9, que es el día que se cumple en dos meses sin Ramiro. Eh, bueno, para seguir eh, movilizándonos, mostrando que, que nosotros queremos que, que se esclarezca lo que pasó con Ramiro. Eh, no hubieron muchos más avances en, en el caso. Es eh, al día de hoy que se van a cumplir dos meses. Nosotros no ni siquiera sabemos quiénes son los efectivos policiales que que levantaron a Ramiro en el patrullero, si bien saben los nombres, tienen individualizados, nosotros no sabemos quiénes son. Eh, a mí como como familiar de Ramiro es un dato que yo que yo quisiera saber quiénes son esas personas. Eh, todavía siguen trabajando en la, en la misma comisaría, no se movieron esos efectivos tampoco a otras comisarías, entonces bueno, un poco pedir justicia por eso y, y bueno, pedir el acompañamiento de la gente por redes sociales nos llegan mensajes de, de apoyo de, de muchos chicos de de muchos chicos de la edad Ramiro, de las mamás de los chicos de la edad Ramiro, nenes más chiquititos nosotros eh, compartimos en Instagram y en Facebook una publicación que nos llegó de, de una mamá que nos compartía que en una tarea escolar su hija había escrito algo referido al caso de Ramiro sin ser conocida de la familia y no hablarse mucho en su familia del tema, eh, es algo que, que los niños ya lo escuchan, los nenes a, tienen miedo también, eh, el acompañamiento porque nosotros queremos que se aclarezca esto y, y la gente también quiere saber qué le pasó a Ramiro. Bueno, justamente también te quería consultar un poco más allá del acompañamiento de la gente que sabemos que siempre está, si ha habido algún tipo de acercamiento por parte de legisladores o de concejales o de alguien dentro, bueno, de esas instituciones para para ayudar o para acercar por lo menos también eh, un poco de información, de acompañamiento. Eh, no, no, después de, de lo que pasó no, no nos han... Nos han contactado, sí se presentó un, un proyecto, una de las concejales presentó un proyecto, sí, pero ella fue la única nos acompañó, que se acercó a las marchas, eh, ella con su pareja se han acercado, sí, pero después no otro acompañamiento no, no hemos recibido. Bueno, entonces eh, contanos un poco cómo se va a estar dando esta, esta jornada el día miércoles. Eh, bueno, el miércoles nos vamos a juntar a las 9 de la mañana en La Fuente y una vez que nos concentremos todos, Eh, ahí vamos a ver para, para dónde llevamos la marcha. Eh, pedirle a la gente que, que se sume, por ahí yo sé que cuesta por el horario, porque hay mucha gente que está trabajando en ese horario, pero los que tengan un ratito, un tiempito, eh, esto es, como nosotros siempre decimos, justicia por Ramiro, pero también para que no hayan más muertes en custodia, para que lo que le pase a Ramiro no quede en la nada y que ningún otro chico de, de Viedma, de Patagones, le vuelva a pasar lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. el lunes, el miércoles, vamos. Ah, estamos a la mañana, así que... Dale, listo. Pasamos el miércoles. Bueno, habrá que seguir moviendo porque sí. si no también, viste que acá pasa eso. Sí, sí, sí, aparte, o sea, yo ahora lo, lo voy a hablar con los profes de la uni de Río Negro que me tiró el otro del dato, pero él me ah, estaba diciendo... Ah, tuvieron una, que una actividad sí, el otro día en la universidad, sí. Que íbamos a hacer una en el curso también. Bien. Él me comentaba que Río Negro es una de las provincias con más casos de abuso policial, o sea, yo le pedí que no. me buscara ahí en los datos y los censos, tampoco ah, lo es Walter, ¿no? Sí, sí ah, Walter. Puebla, sí, tiene sí, sí. mucha información él. Eh, bueno... Eso está bueno decir. también, sí. Eh, sí, porque eso, no es un café helado, ¿viste? Bueno. Bueno. bueno. muchas gracias. A vos, eh, nos vemos. Nos vemos.